que siempre está pidiendo que lo saludemos y que lo nombremos a Javier Mechulán este el vago más piola de la radio, ¿no? Puede ser. Que fue a ver pez en salto Así es. Este, bien pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede ser este a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca www.rnm.or.ar y puede seguir este todas las noticias que publicamos en la red o si no también se puede comunicar con nosotros a través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 fue eh, pasan los gobiernos continúa la impunidad, ¿no? Este, en ese sentido, ayer te digo, yo fui al Polo de la Plata, lo eh, fue muy muy muy muy importante calculamos que alrededor de entre 12 y 15.000 personas, este, un domingo, lo cual no es fácil, eh, ha sido realmente contundente la expresión de la gente de que no metemos a a López abajo de la alfombra, que no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 y eh, la, la indignación que causó este es lo que hizo pagar eh, la domiciliaria de chicos estamos atentos guarda que no está parada totalmente claro. sigue su curso el chicolá sigue preso pero la, la, los uh -huh. pedidos domiciliarios hoy están en la cámara federal de apelación eh, pero bueno hasta ahora hemos logrado por ejemplo este de alguna manera el gobierno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 Carlos a 10 meses ya del gobierno de cambiemos este, sí. te queremos preguntar qué reflexión podés hacer eh, sobre la política de derechos humanos si la hay si la tiene o no, si crees que no la tiene el gobierno Mira eh, si sí, digamos también creo que este <ríe> me acuerdo que un compañero fallecido hace poco casiito fuman este decía varias cuestiones siempre ¿no? este pero bueno en eso también hay varias cuestiones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 eh está frente a la municipalidad. Les recuerdo que Checolaz eh debía de, este, de eh, presenciar eh, los alegatos de nuestra querella de justicia allá eh, en este en la municipalidad se había hecho ese juicio en el salón mm -hmm. en uno de los salones del salón del lado de la municipalidad. Eh, por lo tanto siempre las marchas de López las comenzamos frente a la puerta de la municipalidad que es donde él <coughs>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 Así que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos aquí con el Enredando las Mañanas. tambiénén liberad Dios trascen Domingo Vo al mundo en una alaza. soy el cantor de los pueblos si Yo... Dioso que soy me debo sorbo de aliento soy la bronja el viejo impostor soy el cantor de los pueblos